Según tenemos entendido, le salió una nueva traba al tema, y es lo que usted estaba hablando, Guillermo, sobre el posible riesgo sismológico en el sector. Además, especialmente en el sector de la isla. Además de esto, hay una posibilidad de pronto, o hay una, o una, o hay una traba de lo que podría ser la disponibilidad de recursos para poder financiar este proyecto. Estaríamos hablando de cerca de los doscientos mil millones de pesos. Andrés Díaz, Guillermo y Diana es el secretario de movilidad de nuestro departamento. Secretario, t e n g o usted muy buenos días.、Eh, Carlos, un saludo muy especial a usted, a toda la mesa de trabajo a todos los clientes. Secretario, ¿se nos e m b o l a t ó nuevamente el caso cable?、Eh, el el proyecto de l cable sigue siendo un proyecto viable. Eh, eh, necesario, digamos, definir un aspecto, como usted lo ha mencionado, relacionado. Una posible situación sísmica en el sector de la ELA, que es digamos, un tema conocido con anterioridad, que digamos para el proyecto como tal, los diferentes estudios、eh, han mostrado que el proyecto se puede realizar, pero el impacto digamos, en la zona es necesario hacer unos estudios de detalle、eh, que permitan saber si esta zona tiene riesgo sísmico、eh, para también definir el alcance total del proyecto. Sí, y eso, y eso no se logró evidenciar, secretario, cuando se hicieron los estudios de prefactibilidad, o esos estudios aún no se han hecho. No,、eh, los, estudios de los estudios de prefactibilidad que se hicieron eran、eh, para el proyecto específicamente, es decir, para el recorrido del cable por decirlo así, y el impacto en la obra. Estos estudios e s para el sector, lo que、eh, debe definir el, el municipio de Suacha es si este sector. Es un sector que, que tiene un riesgo、eh, mitigable y las acciones que se van a hacer para mitigar ese riesgo, y de esa manera saber si el proyecto llegaría en su alcance hasta el sector de la, de la isla、eh, o debería hacerse algún cambio. Es importante, pues,、eh, hacer claridad que estas observaciones fueron dadas por el Gobierno Nacional, digamos, tanto el Departamento de Cundinamarca como el municipio de Soacha siempre han mantenido toda la intención. El proyecto esté en su totalidad, pero pues el mayor financiador del proyecto, como todos lo sabemos, es el gobierno nacional. Y pues fue una observación que hizo el gobierno nacional en este sentido que、eh, se requiere, digamos,、eh, dilucidar para o definir para poder seguir adelante con el proyecto. Sí, bajo esto, Rididea, secretario. Eh, ¿Cuándo se podría detectar si realmente el sector de la isla podría incluirse? Si toca buscar otro recorrido que se cumpla con las normas sismoresistentes para el proyecto. Esto lo que hace es retrasar aún más el proyecto, pero más o menos, ¿qué han pensado ustedes que lideran junto con la alcaldía de Suacha este proyecto?、Pues、el, el municipio está haciendo las gestiones para poder lograr que el estudio de. Eh, para, este, para definir esta situación, se puede dar esto debe d a r s e a través de la unidad de gestión del riesgo del gobierno nacional. Es un estudio un poco complejo, pero、eh, creemos que en la medida que este estudio se pueda dar, pues se podrá agilizar el proyecto.、Eh, esa es la situación. El gobierno departamental siempre ha manifestado pues, su intención de、eh, cofinanciar el proyecto como, como ha sido su intención desde el comienzo. Y pues esperemos un, los resultados de este estudio para ver qué es este. Hacer. Sí, secretario, ¿plata sí hay? Señor, ¿plata sí hay? Sí, digamos, la disponibilidad del gobierno departamental para c o financiar, y siempre ha estado y una vez el proyecto pudiera tener esa viabilidad que especialmente y、si、se requiere es para la financiación del gobierno nacional, pues se podría seguir avanzando en el mismo. Es un proyecto de un impacto pues, muy importante, de un beneficio social. Para todos los habitantes de este sector, y yo creo que una vez dilucidado s los problemas técnicos, los recursos del departamento están disponibles y, o estarían disponibles, y, y para la nación eh, estaríamos eh, convencidos que la nación sí aportaría porque ha sido siempre su voluntad.